hoy del empate del equipo ahí, con tu gol sobre el final y bueno, satisfactorio más que nada porque corrimos, metimos metimos todo el partido, pero bueno, muchas cosas para mejorar, la verdad que mucho, la verdad que no jugamos muy bien y ellos fue, llevaron para adelante muy bien el partido ¿Crees que termina haciendo justo el empate? Creo que sí, por las situaciones que tuvimos en el primer tiempo pero creo que, que fue justo el empate ¿Se deja llevar por ahí el equipo, no? Por, por, por los errores del árbitro, ¿se saca un poco del partido? La verdad que sí, fue... Bueno, el partido lo vi justo, el árbitro tuvo unos errores como siempre, pero bueno, a seguir mejorando nosotros. Eh, ¿Te quedó? ¿Te quedó por suerte y pudiste definir ante la salida del arquero? La última, sí, por suerte en pelotaje del negro y me quedó a la última. ¿Sirve el punto? Sí, queríamos los tres puntos, pero bueno, sumar de a uno sirve igual. Bueno, pierden Nandi, lamentablemente, para el próximo partido. Es una baja muy importante y la vamos a sentir mucho, pero bueno. Siempre todo junto. Gracias por el tiempo a Martín.